Esta tarde vamos a hacer un té a beneficio del alce. Se realizará a partir de las 17 en el Salón de la Unión Clasista, en la que queda en la calle Dorrego 3347. Ahora invitamos a todas las señoras a concurrir, porque hay tarjetas disponibles en la entrada. Uh -huh. este, en este té tendremos el gusto de escuchar el coro A Viva Voz de la Escuela de Artes Visuales. Entonces se pasará una linda tarde con un espectáculo de jerarquía. Uh -huh. Y así colaborarán con la prevención del cáncer que realiza el ALSEC todos los años. Claro, y todo el año, ¿no? Todo, sí, sí, todo el año. Sí. Todos los días están luchando y cuesta mucho, Amelia, ¿no? Bueno, hay que tener constancia para esto. Y como tenemos este eh, ya... Eh, eh, años de trabajo, eh, lo hacemos con gusto, queremos llegar a la población, y por eso ahora vamos a hacer este la campaña, la séptima campaña de prevención del cáncer oral. ¿De qué Entonces, se trata? Bueno, este esta, yo quiero hacer hincapié que esta campaña es regional, que puede venir gente de la región, es decir, pueblos cercanos que quieran llegar, o de, de las villas, de espigas, de sierras vallas, de por ahí, que, que vengan con toda confianza cuando este, vean algo en, en su cavidad bucal. Porque uh -huh. la detección y el tratamiento temprano aumentan las posibilidades de recuperación total. Uh -huh. Por eso nuestros odontólogos dicen que hay que tener en cuenta, observar la boca, las manchas blancas, las manchas rojas, una herida que tarda en cicatrizar y sangra con frecuencia y facilidad, un bulto o engrosamiento en los tejidos de la boca y del cuello, y dolor de garganta crónico, ronquera, o también dificultad para masticar o tragar, no dejar pasar el tiempo. Hay que estar alerta porque al cáncer no hay que tenerle miedo, porque este, de esa forma, detectando a tiempo, todo es curable. Claro que sí. Bueno, y queremos conocer también detalles de esta campaña en cuanto a lo formal, desde cuándo van a poder concurrir los interesados, a dónde. Bueno, pasa que esta semana, semana... ya en estos días hemos tenido dificultades con el aparato telefónico entonces hemos decidido atender este eh, sin turno que vayan nomás es por orden de llegada ahora desde este lunes es al 14 se va a atender de esta forma a las once y media todos los que quieran ser atendidos Eh, ya le hacemos una pequeña historia clínica. Aparecen los odontólogos a las 12 y atenderán por dos horas. Lunes, miércoles, jueves y, y, pero, y martes no. Este, el viernes no. El viernes es distinto. Hay que ir, tienen otro horario, es decir, 16 y 30. Y van a atender todos los pacientes que lo requieran. Porque así no se va a perder esta campaña que nos cuesta armarla. Uh -huh. ¿Eh? Entonces sí. invito a la gente que tenga, ah, otra cosa, se hará también control a los pacientes que tuvieron algo y están en tratamiento el año pasado, también se los invita a concurrir. Bien, perfecto, así que para repasar, los días viernes, el próximo viernes pueden presentarse 16.30. Es. Los otros días. De 12 a 14. De 11.30 a 14. Bien, claro, de 11.30 para hacer la, la historia clínica, bueno, para organizarse, y a las 12 los odontólogos comienzan a atender esta campaña que comienza en la jornada de mañana. De mañana. Bien, hasta ah, el viernes. Es el Mitre 26.59, sí. Bien. que nos lo dije Claro, Mitre 26.59, eh, allí queda el Alsec y es hasta el viernes por una semana la campaña. Sí, sí, sí. Es hasta el viernes, cualquier cosa se extendería un poquito más, pero pero no, vamos a hacerlo estrictamente así. Que vayan con toda confianza, será todos los que quieran ir y por orden de llegada se van a atender. Perfecto, Amelia. Eh, la gente que está tomando no, mayor conciencia, campaña tras campaña, eh, no solamente eh, del cáncer bucal, sino también todas las campañas que ustedes realizan a lo largo del año, no, y con resultados las campañas que realmente son positivos. Sí, sí, positivos. Pero aparte, la se está trabajando en red con este la Escuela Superior de, de Medicina. Claro. Estamos trabajando todos Eléctrica, eh, Hay muchas instituciones trabajando porque queremos llegar, este, a abarcar toda la población, a hacer un trabajo completo. Uh -huh. Y están llegando más a la gente, a la comunidad. Queremos llegar más. Sí, entendemos que sí, pero queremos llegar más. Bueno, esta es una buena manera, ¿eh? Toda la gente que nos está escuchando la mañana de hoy, que estén atentos, porque a partir de mañana, entonces, se pueden acercar. Vamos a repetir, Mitre 2659, pueden presentarse desde las 11.30, se va a atender hasta las 14, el día viernes a las 16.30. Esto es así. Así es. Muy bien. Amelia, muchísimas gracias por este contacto con Radio La Barría. Suerte esta tarde. No, a vos, Agustina. porque este, esto es muy positivo para todas las entidades.